A sus cuates de la pegatina. pegatina vamos a escuchar esa rola que me Esta está rola, pidiendo alcalde No sé qué la rumba, tío, que me has verdad, me he puesto nervios y todo. No sé qué es la rumba. Encima no sé decirlo, yo digo lumba. Que queda como más... a ¡Oh, mi hermano.